Tenemos aquí un tema interesante para hoy, ¿eh? es el control de la lluvia, el sol y los vientos por parte de los magos eh, o los sacerdotes en distintas culturas. Ya se sabe que una de las principales tareas a cumplir por el mago o por el, eh, la persona dotada de poderes eh, era controlar el tiempo y asegurar buenas buenos climas en, en determinadas civilizaciones. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertas a ciertos rigores para captar esa habilidad, la habilidad de atraer la lluvia o de controlarla. Parece que había que aprenderse primeramente un himno de samaveda llamado Canto del Satvari, que rezaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. Parece que el estudiante debía aprenderse la letra dominar el himno, después aislarse y dejar su aldea para ir a la selva, cosa que es mucho más difícil que la aprendizaje de un himno el himno se lo aprende cualquiera, pero después aislarse de la familia, irse a la selva no es tan sencillo más si, si se examina el tiempo que uno debía permanecer ahí entre 7 y 12 años y bueno, pero si usted quiere controlar la lluvia sí, sí, está bien bueno, usted iba a la selva entre siete y 12 años. Y debía observar allí las siguientes normas. Llevar ropa limpia... Sí, ¿Para siete o 12 años? De... Sí. Un camión, por lo menos. Comer alimentos negros. Ajá. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, higos. Claro. <risa> ¿Higos ya pasado Higo... No, hay algunos que son mayores. Ah, los higos secos, puede ser. Sí. ¿Y qué más? Eh morcilla morcilla tiene razón Pero no es fácil Ay, estar 12 años a higo y morcilla ni <risa> <Y> en la <risa> selva sí. de vez en cuando alguna berenjena tampoco podía refugiarse debajo de un techo ni cruzar un curso de agua sin dejarse mojar le estaba prohibido navegar Y debía cantar aquel himno de Satvari todos los días, durante 12 años. Bueno, quien siguiera esos preceptos, solo necesitaba desear la lluvia para conseguirla. Bueno, fue muy duro, pero ahora basta desear la lluvia, ninguna otra cosa, ¿eh? Para conseguirla. Después te puede Ese desear... Es lo único poder. que puede desear y conseguirlo automáticamente. Después puede volverse loco deseando un ventichelo que sí. no viene. Dice, no, señor, lo que usted puede desear es la lluvia. Ahora, decirte, eh, limitar el número de tus deseos es siempre una frustración. Y sí. Si? Por ejemplo, cuando alguien te dice... Ah, es gravísimo, los famosos tres deseos. Tres deseos, chau, usted limitó y ¿Qué pasó ¿Y qué con tibes? los otros? Dice usted. Decirme que se van a cumplir tres deseos, una pésima noticia. ¿Qué pasa con todos los demás? Dice uno que no hace otra cosa que desear de gusto. ¿Cómo Siempre tiene eso? una trampa, ¿no? Los tres deseos. Es la verdad. ¿Cuáles ¿cuál, cuáles son los tres deseos que hay que pedir para que sea perfecto? Na, nadie sabe. Siempre pedir tres cosas es olvidarse de una decisión. Inmortalidad. Sí, puede Riqueza ser. Angelica. Ha sucedido que el, de, el que pide la inmortalidad se olvida de la eterna juventud, por claro. lo cual eh, se convierte como en el mito en, en una especie de cucaracha, ¿no? <risa> ah. <risa> bueno, no importa. Eh, acá lo que usted puede conseguir es desear lluvia, que es una de las pocas cosas que rara vez deseo. ¿Y después cuando el deseo cesa, para de llover o hay que desear que pare de llover? No, no, usted solo puede desear que empiece a llover. Mm. Para que pare de llover hay que llamar a otro. Bueno, y, y es curioso que este precepto, ¿no?, de... Eh, hacer tanto esfuerzo para que se cumpla un deseo, haya surgido de la India, donde más bien se trata de abolir el deseo, donde el deseo es visto como como una circunstancia innoble y que hay que combatir. Sí. Qué raro. Bueno. Eh, nosotros que somos de aquí, de, de, de la ciudad de Buenos Aires, pensamos, por el contrario, que el que no desea no existe. ¿no? Que uno no es otra cosa que el deseo. En Etiopía... Eh, solían organizar unas peleas entre entre aldeas vecinas, aldea contra aldea, durante una semana entera. En verdad no, no es que estaban enemistados, sino que procuraban crear un derramamiento de sangre porque creían que eso hacía aparecer la lluvia. Hasta que apareció el emperador Melik y prohibió esa costumbre, pero tuvo mala suerte. Al año siguiente las lluvias fueron muy escasas y hubo protestas del pueblo. Y volvieron entonces las luchas sangrientas, aunque solo dos días por año. Sangrar para producir lluvia, ¿no? Era un procedimiento común en muchas civilizaciones. Los profetas de Baal, aquel dios fenicio, se cortaban con con cuchillos conforme a este mismo principio. Tanto sangras tanto llueve. Entre los griegos, ya hemos contado aquí la historia de Salmoneo, que el, el rey de Erisky imitaba ruidos de truenos arrastrando vasijas de bronce con su carro, pero eso lo hacía más que para provocar la lluvia, para compadrear, me parece a mí. Entre los habitantes de, de Tesalia y Macedonia, al norte de la Hélade, cuando la sequía se prolongaba demasiado, parece que desnudaban a una muchacha y la vestían de pies a cabeza con hojas y flores, Y así disfrazada, la hacían pasearse por el lugar, frente a otro grupo de muchachas, eh, este, parece que se detenían en, en cada puerta, esta es la cosa, bailaban, y los dueños de casa debían responder arrojándoles agua, y, y, y con eso parece que llovía. llovía seguro, y cuando no llovía era porque seguramente habían cometido algún pequeño error de sí. procedimiento. Así dice, con mucha gracia, uh, Ravel Graves, eh, que probablemente sea en, en Joe Claudio, o Claudio el Dios y su esposa mesalina que es una novela acerca del emperador Claudio, pero romano. Y por ahí cuentan un procedimiento de un funcionario de Roma para hacer llover. Larguísimo, una cosa tremenda. Y Graves dice, con la mayor seriedad, ¿no? Eh, si uno hacía si el funcionario hacía todas estas cosas llovía con total seguridad, salvo que se cometiese el más mínimo error en el procedimiento, cosa que ocurría con mucha frecuencia. <risa> <risa> ¿Sodidario? ¿Sodidario? Entonces, <risa> <risa> bueno en Grecia, en la e, LAD, las lluvias las producía Zeus, pero en verdad la lluvia que producía Zeus era para evitar catástrofes particulares, porque las cuestiones que trataban sobre eh, la cosecha y la sequía las atendían Posidón y la diosa Deméter. Zeus lo que podía hacer era manejar la lluvia para apagar incendios, para apagar incendios. Recordemos cuando Zeus eh, engañó a Almena para chacer eh, con ella... Creo que fue una noche que duró tres noches o quizás nueve, no me acuerdo. Y el esposo de ella, anfitrión, enfurecido, quiso quemar en una hoguera a su mujer cuando se enteró de que Zeus había estado con la mujer. En realidad había estado disfrazado de, de anfitrión. Tomó la apariencia del esposo, dijo, ¿qué tal? Soy tu marido, que soy yo, vengo de la guerra. Sí, sí. Ahí estuvo. Se fue, como el otro día cae el marido y dice, eh, aquí estoy, vengo de la guerra. ¿Qué Ya me lo eh, quité ayer, dijo la mina Bueno, entonces se enojó el Anfitrión Y la quiso quemar a la mujer En una hoguera Y Zeus envió entonces una fuerte lluvia Para salvarla, estuvo fenómeno Este... Bueno Pero algo tengo que decir De, de, de Zeus Los griegos pensaban Que la lluvia Era hija de las aguas menores de Zeus Cuando Zeus iba al baño, llovía. Mm. Eh, hay un dato filológico muy interesante porque eh, el cielo en griego, Ouranos, tiene la misma raíz Ouros que eh, que el acto de orinar, o urinar, ¿no? Mm -hmm. Los chinos, muy lejos de allí y ignorantes de todo sí. de todas estas consideraciones sí. filológicas y de cualquier otra, Estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas sentían la presencia de la lluvia. Repito, si ustedes dejaban muerto sin enterrar, y llovía, el muerto se mojaba. Bueno, pero, el, lógico, pero bueno, es lógico, veces, pero el, el muerto percibía que se estaba mojando, y el alma decía, ¡eh, me estoy mojando! y no se Por esa razón, fíjese, en épocas de, de, de lluvia inclemente, cuando llovía mucho, Desenterraban a los muertos, para que al molestarles la lluvia, intercedieran en el más allá para que parara. Lindo eh, espectáculo, Qué rebuscado ¿no? ¿Qué, qué, eso, ¿no? Un poco rebuscado, sí. ¿no? Y pero, ¿qué quiere? Otra cosa no podemos hacer. Qué feo. Qué muy bueno, rumba. Bueno. Cuando la lluvia era deseada, siempre refiriéndonos a los chinos, hacían un enorme dragón de madera y papel, y lo llevaban en procesión. Pero si no llovía, el dragón era insultado y hecho pedazos. Con justa razón. <risa> Hemos gastado un potosí construyendo un dragón de, de, de papel y mire la sequía que hay. Otras veces amenazaban los chinos a la figura de un dios, despojándolo de la categoría de dios, si no cumplía, o si en cambio si llovía lo promovían a otra superior. Son las ventajas del politeísmo. Abril, ¿Qué hay superior que Dios? ¿Qué, Dios en el categoría? politeísmo, sí, otro, era, otro Dios con ah, mayores potestades. Ah. En abril de 1878, los mandarines de cantón rogaron al Dios Lung Gong que destruyera una lluvia interminable, es decir, que parara. Pero como el Dios desoyó los pedidos, encarcelaron su imagen durante cinco días, pero esto tuvo un efecto muy favorable, la lluvia paró y el Dios fue liberado Creer o reventar. No, bueno, pero en algún momento iba a pararla la lluvia. Creer o reventar, de que no cree realmente, porque está empecinado en una actitud escéptica. Pero escúcheme, paró escéptica. y paró. Y paró. Y paró. Bien. Los siameses, es decir, los habitantes de Siam, Siam de Itela, cuando necesitaban lluvia, exponían a sus ídolos al sol. Y en cambio, cuando necesitaban tiempo seco, quitaban los techos de los templos de los dioses para que se mojaran. En Palermo, aquí no más. No, en Palermo, al sur de Italia, a fines del siglo pasado, debe ser a fines de, del siglo XIX, ¿no? parece que tiraron una imagen de San José a un jardín para que viera por sí mismo el estado de las cosas, que no era muy bueno. Y juraron dejarlo allí hasta que lloviera. Muchas imágenes de santo también fueron puestas de cara a la pared, como si fueran niños traviesos en penitencia, y otros fueron expulsados de sus parroquias y groseramente insultados. En Caltachineta arrancaron las alas doradas de la espalda de San Miguel y fueron reemplazadas por otras de cartón, También mm. le quitaron su manto púrpura y le pusieron un taparrabo. En calzoncillo lo dejaron. Pero qué mal, pero cómo, qué Después, forma de... Después lo juzgaron por falta de respuestas y golpearon a la imagen. Pero cómo es esa ensañada. Extraordinaria... Eh... que lo fajo yo, decía. Claro. <risa> qué cosa, ¿no? Extraordinario. Eh... Y después llovió, me imagino, en algún momento. No en algún momento llovió o no, no llovió. Y volvió a meter a todo dentro del... Claro, En Egipto pasaba esto. El, el, el faraón caminaba solemnemente alrededor de los muros del templo para asegurarse de que el sol cumpliera su marcha alrededor del cielo. Porque creía que si no daba ese paseo... Eh... El, el sol, se detenía, el sol ¿o, o se detenía o peor todavía era perturbado como a veces ocurría por eclipses u otros eventos que son siempre mm. molestos aunque ¿eh? a los egipcios le molestaba muchísimo un ego un poco indomable el del emperador no eh, un poco indomable como sabemos los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo el chófer mítico de aquel carro que casi siempre era nuestro amigo Ellio Eh, tenía un hijo llamado fae tonte tiene también un nombre de, de auto no eh, la madre clémene era una mortal de porquería y lo había criado como suele ocurrir en ignorancia de quién era su padre ya que cuando Ellio se le había unido por no decir, o se le había unido no se le había unido <risa> se le Ah, si le había un... no no quiero confundir el dativo con el acusativo en un caso como este no le había revelado su verdadera identidad le dijo soy otro y solo confesó eh, quién era cuando su hijo llegó a la adolescencia dijo mira el pibe que tuvimos eh, está bien es él pero yo soy el sol Y ahora, no, me no ahora me lo decís, no. esa mentira. Nos hacés vivir aquí eh... prácticamente como unos ramfañosos, raspilando la claro, casa. Claro, y somos hijos del sol, ni, ni mirá cómo me tenés aquí. Miraste, mirá las pelchas que tengo, este vestido me lo compré en el asombro de casero hace 36 años. Bueno. El caso es que eh, bueno, Cuando el muchacho se enteró, sos hijo de el conductor del carro del sol, Helio, qué sé yo, reclamó alguna prerrogativa. Le dijo, "Papá, dice, ¿por qué no me con...? un día dicen, me dejas conducir el carro del sol? No, tomátela, que te cree, le dijo el padre, menor, Imagínate un padre que durante 18 años no le había dicho ni quién era. No, no, no, pero tanto jorobó que Helio accedió. ...y luego de hacerle mis recomendaciones... Qué sé yo, ...en el cuidado de la curva, mira que... ...fue tonte, el pibe partió... ...con, con el carro del al, al amanecer... ...pero enseguida se apoderó de él un gran terror... ...cuando empezó a... ...a tomar altura, se mareó... Eh, ...y abandonó el camino que le había sido trazado... ...se alejó demasiado, después se acercó mucho a la tierra... Eh, ...eso produjo terribles sequías... Por poco quema el planeta entero. Se dice incluso eh, que cuando pasó cerca de Etiopía, la proximidad del carro del sol hizo que los habitantes de esa región eh, tomaran un tinte más oscuro en su piel. eso Es un, es un mito creador de, de racismo eh, más de los tantos que hay. Después subió tanto eh, que los astros, las estrellas, se quejaron a Zeus se asomó la ventana, vio los líos que estaban haciendo, y lo fulminó al pobre Faetón precipitándolo al río Herídano. Desde entonces Helio continuó solo, transitando con su carro la bóveda celeste. A este carro lo arrastraban unos velocísimos caballos llamados Irunte, Eero, Aetón y Fleronte. Con bueno, ese carro recorría el mundo y al anochecer llegaba al océano y ahí se bañaban los fatigados caballos, ¿eh? no está mal esa imagen del océano occidental. Y guardaban el sol, y ahí tras, atrás. Se guardaba ahí atrás. Los habitantes de Rodas, allí donde estaba el coloso, cuando necesitaban los beneficios del sol, eh, le entregaban una eso, un homenaje que era cuatro caballos que los hundían en el mar para que el sol los usara. ¿Eh? pensaban que allí era donde el sol descansaba al, al atardecer bueno, qué sé es yo bueno, esto es todo lo que tengo que decir hay muchas cosas a mí le voy a contar una muy chiquita que hacían los hechiceros finlandeses que, que vendían vientos ah, miren. Eh, en los Aquí, puertos a, a los marinos ah, le vendían un viento le entregaban un pañuelo con tres nudos. Eh, deshaciendo el primer nudo, eh, podías provocar una brisa. Con el segundo nudo, te venía un, un viento fuerte. Y si deshacías el tercero, un huracán que podía destruir la propia nave. Está muy bien, ¿eh? Vender viento, como tantos. Bueno, ¿a quién quiere que dediquemos esto? Este... A mí, a todos los que confiesan a su mujer o a su novia, a ¿quién, quiénes son, verdaderamente. Pero para confesar hay que ser helio, ¿no? No sé, ¿no? Pero un día ustedes dicen, mire, porque la trata de usted a la mujer, mira soy tal cosa, y ya lo sabía. ¿no? ¿Qué cosa esa ana, esa anagnórisis que es tan teatral, pero que solo se produce en el teatro? En la vida real, a mí nunca me han dicho, mira yo en verdad, soy quien soy? ¡Tá! No. Pero, no pero en el hay teatro algo... siempre Porque fulano Yo soy el rey de Dinamarca ¡Oh, el rey de Dinamarca! Sí, el rey de Dinamarca Todos ¡El rey de el Dinamarca! Dinamarca. <risa> en la vida cotidiana hay mucho de teatral Sí, pero esa... Eso no Ese reconocimiento no Yo no. estaba pensando lo que usted comentaba el otro día La mesa de amigos es como una obra de teatro, donde sí. uno quiere que lo vean como a uno le gustaría ser. Sí, tienes razón, ¿no? ¿No? Sí, es verdad, uno está actuando, está actuando. incluso en, eh, con los parientes, sí. hay cada vez más actuación, ¿no? Hay... En estos tiempos incluso, se ven poco y entonces actúan de que de pariente divertido si le contás un chiste a uno que está actuando de pariente divertido sí, sí. O exitoso Y en vez vale. de per per permanecer en el más absoluto silencio Porque ya lo sabía el chiste Porque no le causó ninguna gracia ¡Oh! Dice, ¡eso no es nada! Hablando con este tono ¡Este! Señala hacia al marido y Uno se alarma muchísimo por esas actuaciones Y tiene muchas ganas de abandonar De abandonar el mundo Estaba ah, pensando en el personaje del exitoso también, que siempre hay, en cualquier grupo aparece el... Que sí, pegó. bueno, el otro día estuvimos... Eh, sí, porque... Bueno, nosotros estamos ahora con la inmobiliaria. <risa> no Pero a todo esto ni se aproxima no. a, a esto. sabes quién soy yo, amor? El Sol. El Sol. El Sol, sí. El, el sol. sol. Y todo Oh. Hemos ido a la discoteca y hemos contado algunas de estas historias al discotecario Cuya dureza de entenderlas es proverbial Es un desastre, la sí, verdad que yo no entiendo. sé cómo usted puede mantener una conversación con ese hombre Además no. dice que es el rey de Dinamarca y nadie le cree No, dice que es el discotecario y nadie le cree En este caso nos enteran... Eh, no utilizó metáfora ninguna uh -huh. Sol y Lluvia se llama esta canción criolla que va a cantar acompañándose él mismo en su guitarra Edmundo Rivero uh -huh. adelante uh -huh. Uh -huh. la pena Vidalità da su alivio No puede calmar un punto Vidalità mi martirio Porque mi querer más hondo Vidalità el del vi viven juntas bajo cielo vitalidad llegó la futura señala el mundo rivero en la venganza será terrible sol y lluvia